con Emilce Aymar. Buenas tardes, Emilce. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Emilce. Y bueno, contento también porque eh, yo ando por acá en la zona de Toay. Acá tenemos el estudio de Radio Carmes. Toay es una ciudad maravillosa y nos encontramos a, aprisionados un poco por la cuestión del termómetro, pero también refrescados desde que nos enteramos de que este, hay, en Toay hay una biblioteca al paso. ¿Nos querés contar, Emilce, cómo es que apareció en Tuai una biblioteca al paso? Eh, bueno, un poco eh, yo conocía las bibliotecas al paso a través por ahí de las redes y también eh, que por ahí yendo a otras ciudades del país eh, uno va viendo eso de biblioteca al paso que se encuentran por ahí en las veredas de las casas o en las casas de de talleres que realizan, la, por ahí las personas tienen talleres eh, de arte y, y, y afuera también tienen bibliotecas y bueno, eso ya hace un tiempo yo tenía ganas de, de colocar como una biblioteca al paso en, mi, en, mi, en la vereda de mi casa y bueno, eh, en las vacaciones eh, junto a mis hijos eh, colocamos una biblioteca al paso pero no en la vereda de mi casa sino como enfrente que justo hay un espacio Es un espacio público porque es un espacio, en realidad, de, la, eh, de eh, como son terrenos del ferrocarril, que por ahí los chicos juegan a la pelota, usan ese espacio para, para andar en bici y, o para pasear, y entonces tuvimos las la ganas de colocarla ahí, como que está el paso de, de, del cruce de las vías también, es ¿eh? como justo un paso que, que se usa, eh, no solamente los trabajadores, sino los chicos que van a los colegios, por ahí, entonces en ese camino colocamos la biblioteca. Muy bien, está muy bueno para las santarroseñas y los santarroseños que por ahí conocen, eh, más o menos Tuay. les contamos, Emilce, que eh, la biblioteca está más o menos sobre la calle Viñe, que es una de las sí. linderas de los terrenos del ferrocarril, es la calle que, que sería del este del, del, de, la, de la zona de la vieja estación de ferrocarril de Toay, y ahí enfrente, más o menos enfrente a tu casa, en la esquina de la, de la Viñe y Mateauda, este, está esta bibliotequita ¿Cómo, ¿Cómo fue que te animaste? Porque eh, lo hablaste, viste que te llamaba la atención, lo comentaste en la familia y después de pronto que, que dijiste, bueno, al final tengo todos estos libros acá y, y les vamos a dar vía. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tomaste la decisión, Emilce? Y un poco porque, bueno, eh, eh, yo también trabajo un poco de, de realizar talleres, eh, trabajo en, en, en teatro independiente y también estoy siempre con la lectura, con el libro, con la escritura, y bueno, y los libros eh, son un poco algo necesario, creo que para todos, no solamente para los niños, los jóvenes, también para los adultos, es como un amigo de, de, en todas las edades los libros, y por eso, bueno, eh, tra, eh, fue colocarla por, más que nada también por eso, por, por darle para contagiar la lectura más que nada comunitaria, porque en realidad esta casita, eh, yo coloqué unos libros con mis hijos cuando eh, colocamos en la casita, pero en realidad eh, la casita, se, la biblioteca al paso se trata de eso, de, una, de construir una lectura comunitaria en el barrio. Nosotros lo hicimos en este barrio, pero la idea es de contagiarlo también a otros barrios, porque es una acción comunitaria y los libros eh, es como que van y vienen, por eso se llama Biblioteca al Paso, que tiene una premisa que es llévate un libro y deja otro, o llévalo, léelo y devolvélo. Entonces se va creando, como en la biblioteca, eh, un intercambio de libros, de personas que pasan, de gente de acá del barrio, que leyó un libro, le gustó, y bueno, y lo dejó en la biblioteca y llevó otro que dejó otro vecino, y bueno, y se trata de eso, de intercambio de libros, de intercambio de lecturas, Y por ahí también de un encuentro con, con, la, con la gente del barrio, porque la biblioteca nos, nos hace encontrar, eh, charlar un rato y también por ahí comentar eh, de lo que leímos o lo que nos gustó. Y un poco se trata de eso, de fomentar la lectura y también de, de, de, de, de sentirnos un poco más, más comunidad en el barrio. ¿De sentirse más cerca del vecino y de la vecina, Emilce? Eh, sí, un poco también eso. Sí, eh, nosotros, primero yo un poco estaba asustada cuando, cuando tuve este, esta idea, porque, digo, por ahí, bueno, no, muchos vecinos me decían que ya no se lee más, que las bibliotecas no existen, no van a existir más, y bueno, y eso te va tirando un poco abajo, pero hay otros vecinos que, que sí, que estaban contentos, y bueno, y eh, la acción eh, creo que que dio, dio el resultado que yo esperaba, porque todo el tiempo pasa gente, eh, más que nada chicos y chicas, eh, paran, se ponen a leer, eh, bueno, también mucha gente me dijo, la van a romper, no te va a durar nada, y no, al contrario, entre todos los vecinos la cuidamos, eh, no, está, no, no rompieron nada, al contrario, cada vez hay más libros, Y, y toda la gente contenta y entusiasmada, y, y, y dice que buena iniciativa, y, y por eso estoy muy contenta. Qué bueno, Emilce, porque la verdad que me parece que prendió, pero además, ojalá se dé también un contagio. Yo estuve averiguando y me fijé que en La Pampa, por lo menos tenemos, este vendría a ser el tercer registro de una biblioteca al paso, hay una en Intendente Alvear, y hay otra en la Adela, así que mira... Sí. Este, va, sí, sí. Ojalá, ojalá se, se, se gestione una cuestión de eh, eh, contagio y aunque sea acá en TOAI, vuelva, aparezca otra más, este, porque esto de promover, además, este, no solo el contacto entre vecinos y vecinas y, y niños y niñas este, con la lectura, sino también la, darle la posibilidad a algunas personas que estarían sumamente interesadas en leer, pero que por ahí no tienen los medios. Emilce, no sé cómo la ves o, o qué recogiste cuando charlabas con tus vecinos y vecinos y vecinas? Eh, no, sí, casi todos los adultos eh, eh, traen libros que por ahí tienen en sus casas o también consiguen de personas para intercambiar, pero bueno, más que nada los niños, yo veo muchos niños que por ahí en la casa eh, no está ese hábito de la lectura o por ahí no tienen libros y, y venir y abrir la biblioteca y por, ar, y por ahí ver, ver los libros, llevarse algunos leerlos ahí, en el porque la biblioteca tiene como un banco eh, atrás que los chicos se sientan en el banco y también eso es importante porque eso de contagiar la lectura de que los chicos también tengan uno, una oportunidad de, de conocer los libros porque por ahí uno está acostumbrado que en algunas casas sí hay libros pero en otras no Claro, claro. Entonces, y por ahí un chico o una chica se toma un 10, un 15 minutos y espía un libro y ya eh, la, para la próxima vuelta se anima y manotea uno y se lo lleva, ¿no? Sí, sí, muchos adolescentes eh, yo he visto eh, que llevan libros y, y después la semana los vuelven a traer y se llevan otros y eso está buenísimo. Muy buenísimo. Porque bueno, hay bueno. libros que, que están muy buenos que son para jóvenes, Y, y, y me encanta eso de verlos y, y que se lleven libros, y bueno, y también de contagiar que por ahí otro vecino eh, pueda tener la misma intención de, de colocar una biblioteca en su barrio, que por ahí están alejadas del centro, porque acá en, en la biblioteca acá en, ahí está la biblioteca, que está buenísima también, y, pero por ahí está un poco alejada de de los barrios nuevos y por ahí en un barrio está más cerca, porque los chicos están más cerca y, y se sienten como también identificados en su propio barrio con eso. Claro, claro. Vos sabés que mientras hablábamos y te escuchaba, este, caíste a contarnos que lo del banco y lo de cómo los chicos eh, lo usan para sentarse a leer. Este, y yo elegí esa foto, la que refleja que hay un banco y que hay un pibe leyendo atrás del gabinete uh -huh. ese que, que construyó alguien para la biblioteca Al paso eh, y que también nos permite ver en esa misma imagen un par de buenos caldenes y uno de esos... ...esos galpones tradicionales de las estaciones ferroviarias este, de ese lugar... ...la verdad es que es una, una muy linda la, la fanpage, la página de, de Facebook... ...de Biblioteca sí. San Paso Toay, se nos parece muy buena la, la intención... ...la novedad y me parece que, que bueno, que ya estás recogiendo frutos... ...porque un poco que se siente que te haces cargo... ...sos como la responsable de haber eh, pateado la pelota... Pero eso ya están dando por su propia cuenta o no. ¿Vos te seguís sintiendo medio la poseedora o, o, o sentís que hay algo comunitario ahora? No, las bibliotecas eh, por el Paso sí tienen, eh, por lo que yo me he contactado con con otras personas, tienen que tener como una mediadora o un grupo de mediadores. Eh, hay como colectivos que están a cargo de una biblioteca al Paso eh, que bueno tiene que tener como una, como un mediador para eso de, de ir mirando, de ir intercambiando libros, de, de, de por ahí, hay algunos libros que no se leen, bueno, sacarlos por un tiempo y colocar otros, de ver si faltan infantiles, y para que siempre haya para todos y todas, eh, un poco hay que ser un poco mediador de cada biblioteca, siempre hay una persona que, que tiene que estar... Que haya un responsable y una, o una responsable y que vaya cuidando la biblioteca y encargándose de la rotación. Está muy, muy claro. bueno. Muy bueno. La verdad es que ahí entendí completamente cómo es el tema del funcionamiento. ¿Desde cuándo está, este, se puede acceder a la biblioteca El Paso Toaí? Eh, nosotros eh, la colocamos el, 20, el 26 de enero, los últimos días de enero, y siempre está, está abierta eso. Eh, no es que se cierre la biblioteca, no tiene un candado, eh, siempre día y noche está abierta y es para en cualquier momento que quieras, que quieras pasar, que quieran pasar eh, a intercambiar un libro o, o a llevar uno y, y para leer en sus hogares. Muy bien, muy bien. Bueno, Emilce, la verdad es que está muy bueno, yo ya anduve averiguando que hay un carpintero del barrio San Martín, que es don Jaime, que es el que se encargó de construir el gabinete, está muy bueno. Y si hay algo que falta, ¿qué es, Emilce? Eh, eh, bueno, por ahí es eso, que se acerquen y, y por ahí eh, eso de, de intercambiar los libros y también que nos sigan por la página, porque... Bueno, eh, cuando colocamos la biblioteca, el inicio fue eh, con los que estábamos, que eran jóvenes, eh, niños y también adultos de acá del barrio, hicimos como una lectura comunitaria, cada uno del barrio se llevó una silla y nos sentamos y, y leímos algo que, que nos había gustado, que habíamos leído, eh, un pequeño texto y bueno, y compartimos eso y estuvo bueno, entonces tenemos la idea también de que una vez por mes eh, nos reunamos para eso, o para leerle a los pequeños, a los más chicos, o también para compartir algo que leímos y, y nos gustó. Muy Por ahí bueno. también se trata un poco de eso. Muy bueno, entonces ya hay una cosa comunitaria, pero muy importante, Milce. Yo te preguntaba, Drede, de que la biblioteca todavía no tiene un nombre. ¿Qué era, lo, ¿Qué era lo que faltaba, digo, te, te preguntaba? para, para... Eh, En realidad, sí, nosotros le vale, pusimos eh, Biblioteca al Paso eh, Toay, así figura en la, en la página de Facebook, Biblioteca al Paso Toay. Eh, sí, por ahí porque nos dimos cuenta que otras bibliotecas también tienen el nombre del barrio. Ah, ahí está. Eh, el nombre del barrio o el nombre de, del pueblo de la ciudad. En este caso, como nuestro barrio no tiene nombre, porque por ahí es un barrio nuevo y... Y, y de a poco va creciendo, ya le vamos a poner un nombre también, para eso ya nos vamos a reunir, eh, por eso no tiene nombre y, y en la página eh, figura como Biblioteca Al Paso Toay. Segura, seguramente va a surgir un nombre en esa barriada que, claro, es una, es una zona, digamos, de Toaí que se va viendo poblada más paulatinamente o menos, pero se va viendo cada vez más poblada. se está muy buena la iniciativa y saber que las vecinas y los vecinos se van a estar reuniendo alrededor del ideario de, de leer y de compartir, este, porque en esos encuentros, mate de por medio, se habla con gente con la que no hablas eh, en otro momento, con la ...la que por ahí te cruzas nada más y se empiezan a compartir cosas, la verdad es que también por ahí empiezan a surgir otras cosas, ¿qué crees, de que, que, que, que crees que puede pasar a través de una gestión pequeña, humilde, sencilla, como la que encaraste con esta biblioteca? ¿Crees que, por ejemplo, que se puede cambiar un poco la mentalidad de alguien, que se puede cambiar el concepto de lectura que tienen las personas, o que se puede cambiar el mundo, Emilce? Y la, no sé si podemos cambiar algo, pero creo que la, las acciones o las pequeñas eh, acciones pueden transformar. Eh, no sé, nosotros acá, eh, las pocas veces que nos hemos reunido en la biblioteca con otras vecinas, bueno, también de ahí surgen otras ideas, como eh, acá hay un espacio, ah, por ahí ya conocéis, un espacio donde hay mucho terreno y hay muchos búhos iteros, nidos de búhos iteros. Y, y por ahí vienen y, y están todo el tiempo con la onda, con los rifles querer, de querer matarlos y nosotras estamos diciéndoles, por favor, eh, no los maten o cuiden que acá hay búhos, búhos y teros. Y bueno, y por ahí también tuvimos una idea de, conversando ahí con, al, al, con algunas vecinas de de hacer unos carteles o de pintar unos carteles para que cuidemos en la naturaleza un poco, los caldenes más que nada también, que a veces son reservorio de basuras acá en los barrios, y también eso de, de cuidar eh, lo que tenemos eh, eh, acá en nuestra tierra, que son los búhos, los teros, que están muy cerquita de la biblioteca, pero a veces no, no los cuidamos, un poco también van surgiendo eso, de, de cuidar un poco el barrio. La verdad es que está muy bueno todo lo que empezó a brotar de ahí, me parece, Emilce. ¿eh? Muy, muy buena la iniciativa y ya, ya vemos que, que está dando sus frutos. Entonces, a través de estas charlas y de este ideario que se va haciendo, que, se, que va, va gestando, vos con vecinas y vecinos de esa barriada que seguramente dentro de un tiempo va a tener nombre. Ya, Emilce, te agradecemos muchísimo este contacto y esperamos que siga adelante tu administración, seguramente va a ser bien prudencial y, y efectiva, y en algún momento vas a ver a un tipo con el pelo medio largo, alto, alto, grandote, que para en una moto, bueno, este, va a ser seguramente una posibilidad de espiar, por ahí que hay para, para, para mí, y por ahí también para colaborar con algún ejemplar que está ahí esperando que alguien le dé una ojeada en mi biblioteca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, gracias por difundir esto, por difundir estas acciones para, para, para contagiar a, al resto y a los demás barrios. Bueno, bueno, gracias a vos, Emilce, y a, y a todas tus vecinas y vecinos. ¿eh? Sigan, sigan así, bueno, que seguramente van a estar cambiando el mundo, aunque sea nuestro pequeño mundo, Emilce. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo para vos también, que tengas buena tarde. Emilce Aymar, de una barriada de acá, de Toay, este, con este tipo de iniciativas, se está moviendo de a un granito de arena para cambiar el mundo. ¿Qué te parece?